The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem scrawled upon the grump of pain There's a policeman with an honest soul That the scene whose head is on the pole He grunts as he fills his bright bowl with a feeling of a knees He briskly frisks the torn remains Dropping the print crimson stains And endeavors to ignore the chains That he walks into his knees But his master in the darkness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 A murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors Stroud, seldom if the show is through silent looks the cue With the clothes and mashes At last in 1998 show The tods song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets by the Eh, buenas, buenas noches, buenas noches a toda la gente que te agora ahora mismo sintiendo Radio Cuca, que te haga ahora mismo sintiendo la Radio Libre de Pues a ver, que te ha ah, sintiéndola a través del 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? a través de la nueva emisión en analógico, esa que pasó del 106, creo que Creo que llegó a estar en el 106.5, lo más abajo de todo. Yo cuando lo conocí, cuando empecé, eh, hay 24 años a, a colaborar, a hacer cosas con esta radio. Dice la semana pasada, 14. <ríe> sí, hoy yo emprestaré a mí. que tome años de móviles de mocín cuando soy yo soy extremadamente viejo ...bueno, extremadamente no hay los mucho más extremadamente viejo todavía que, que yo lo que pasa que bueno yo ya digamos que estoy más más cerca de del fin de la mi esperanza de vida que del que del entamo ¿eh? en aquellos tiempos eh, ya estaban el 107 si no me recuerdo 107.0 eh, con el tempo con el tempo eh, mudó al 107.3 donde y ya lleva aquí pues se metiendo en este punto ¡oh! ¿Cuántos años llevará no sé pero pero muchos ¿eh? Eh, yo creo que 14 15 años llevamos por lo menos metiendo en el en el 107.3 Lo que pasa que de, de, hay de algo menos de 10 añinos estamos eh, también el la nueva emisión en digital a través del internet, eh, a través de la nueva página web en el www.radiojuegamo.org. Y la verdad. Eh, la verdad sea la versión que sea en la que vosotros estáis sintiendo ahora mismo esta noche eh, esta noche que llega el 7 de 7 de, aviento, 7 de aviento del año 2017 son las 21 06 de la noche sigue que está sintiéndonos en algún lugar del mundo que te ha eh, asistido a una zona horaria del meridiano de Greenwich bueno de Greenwich Bueno igual no, yo no sé si estamos en estamos en Greenwich en Greenwich, qué mal suena. Y que empiñarse en, en, en decirme alguna una, una mega que chana chana de inglés, chana de inglés. Y, y, y, y te explicó, ¿me? en un si Greenwich, Greenwich. Bueno yo qué sé, Greenwich suena como el culo. Estamos en en el meridional de Greenwich, joder, ¿eh? Y me parece que en el más uno. El más uno por por el capricho de ah, perdón por capricho de, de, de dictadores y que, que que reinaba porque esto ya era un reino pero en el en cenes y era el reino, reino de españa y bueno pues hubo uno que como y que ahí no especialmente bien luego los alemanes los italianos pues que es más que, que en este sitio que tuviéramos el horario al mismo horario de ellos cosa que, que queréis que os diga... a mí pasme muy bien Porque si fase de noche más tarde, ¿eh? Eh, ahora los que digan, sí, pero yo que también no me más tarde, que joder, ¿eh? como como como dije más una vez, yo no soy de Levante, soy de Poniente. <música> bueno, también quisiera, eh, mira, ya más tú ya se me metió al chat, buenas noches, más de tú. Por cierto, un aviso a toda la gente que como me hace tú esta noche va a ir a meterse al, al chat, en la intención de meterse al chat, eh, ya sabéis que Radio Guga no puede furular, no puede furular tú, eh. Un día no furulo una cosa, otro día no furulo la otra, es eh, normal, esto es una radio libre y autogestionada. y los que la autogestionamos, no tenemos tiempo para autogestionarnos nosotros mismos como para andar autogestionando la, la radio, ¿oíste? Bueno, pues la cuestión es que hoy no tira, no tira el teclado, Va eh, a tú. Eh, si tienes que decirme de algo, pues nah, yo leo lo por aquí y respondo te de vivo voz, porque no un furro al teclado, así en aquella vez que no pude ni ni siquiera registrarme en el chat. ¿eh? Bueno, curiosamente el ratón furrula? bueno curiosamente no. A mí, el que chane de cómo van estas cosas, pues sabrá perfectamente que que en un tiempo que no, no, no furrula el ratón. ¿eh? lo no, que no fue ayer y el teclado bueno tanto rollo con que eh, con que con que te sintiendo ahora cuca la radio libre de en eh, capital del Príncipe de asturias provincia del reino de españa Eh, lo que me imagino que ya sabéis todos y, y, y si estáis aquí por algo será ya que lo que estáis sintiendo esta noche no lleva otra cosa diferente que lo que lleváis sintiendo ¿no? si sí, que lleves sintiendo en el entamo eh, de 10 años el, el, el programa anedonia Sí, Estoy sintiendo la anedonia como miserable, sueltas sandeces, porque yo básicamente no fue otra cosa que, que soltar estupideces en este sitio. No. Y <risa> en con todo, ¿eh? bueno, aunque no diga ninguna cosa seria ni interesante, al mío parecer, pues hay gente que presta, ¿eh? como como Macetu que me di en el chat. Saludos, Anedónico. Me alegro escuchar otro jueves. Joder, pues a mí ya le agrada de Dios que eh, eh, que te hace otro otro jueves más. Bueno, y quería quería arrancar esta esta noche, este este jueves mmm, siete de siete de vento. No sé si vos acordáis que la la semana pasada, los que lo sintieron la semana pasada. Pues inauguré una, una sección, ¿eh? una sección que ya era, eh, no mejor ni siquiera como dice que iba a llamarse, pero yo podía, esta semana, pues no sé si se llamará de la misma manera, pero viene a ser la misma temática. Básicamente, eh, ya la miseria de la semana, ¿eh? una miseria de la semana. Y esta semana, ¿Mm? curiosamente, como van dos hermanos, pues encuentras una miseria que así voy, voy a contar, voy a contar dos miserias, voy a contar dos. Dos miserias, do, dos cosas apestosas, repelentes, totalmente cuarentes con todas las cosas que llevo soltando en este programa la década que llevo que llevo dando la, eh, dando la chapa con él, dando la, la parpa yuga. Les va vallando aquí como, como un miserable, como el miserable que soy. Erdónico, miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacúsico. Sí, sí, sí, mismo soy yo. Y además incoherente. Sí, el. El último apellido que en este no me he compuesto propio de, de notario eh, me, me, me, me, me doté yo mismo y añadí este último apellido Porque, a ver, ¿m? igual que feo lo que me da la gana con este programa de radio Yo también feo lo que me da la gana con el mío nombre si quiero ir añadiendo apellidos, pues voy añadiendo apellidos No es normal que a los 10 años se eh, añaden apellidos, ¿no? Soy yo una cosa ya que viene de nacimiento, como mucho es una vez. Yo no lo sabía, yo lo de la miserable que yo el primer apellido, el lo llevo desde de, de, el entamo desde el primer día, prácticamente. ¿Mm? A los demás, el apofénico, añadido un poco de después, pues, el fotofóbico y el peracúsico, bueno, pues básicamente por esto de hacer el, el programa Oscures, ...que tengo falta de llevar los, los cascos para que... ...pero bueno, hiperacusia un poquillín de, ...también tengo, ¿eh? ...también tengo de, de verdad. Por eso yo tengo contento, yo les decía el otro día... ...por estar paseando allí... ...porque al fin y al cabo tampoco pasa nada, ¿eh? De momento, después no perder mucho más. Estoy menos contento perdiendo la vista... ¿eh? ...que estoy perdiendo también bien de vista. Pues en la edad... ¿eh? ...pues ser les... ...les catarates ya por por aquel que bombardeó el miocortes cerebral con, con unos cuantos millones de partículas de radiación ionizante, en su momento, y dicho, muchos de estas ¿eh? bombas van a ir a los huellos, y entonces bueno pues vas a tener catarates, ¿eh? vas a tener cataratas que te van a quitar de ver, ¿eh? a lo mejor podría decir yo aquello, de, por lo que hay que ver, Igual que digo con el Giu, por lo que hay que oír muchas veces, pero bueno, yo mentiré, yo mentiré, ¿eh? yo no quisiera, yo digo así, medio medio de broma, y a veces creo eh cuando lo digo yo, yo porque lo creo, que, que bueno, que lo de perder el Giu ¿eh? tampoco pasa nada, ¿eh? que al fin y al cabo, pues bueno, muchas cosas que... que escuchar más bien molesten que, que prestar lo que pasa que a ver hombre eh, no, no quisiera yo perder perder más oído del que tengo porque una cosa es que cuando cuando lo tienes ¿eh? cuando cuando uno tiene, no tienes oído siempre si no presta lo que estás sintiendo siempre puede yo qué sé mismo pues poner tapones ¿eh? lo que pasa es que cuando tiene, yo, no tienes oído no hay no hay posibilidad de ¿Eh? De conectarlo en un momento dado Hombre, si ya es susceptible de... Y tienes perras abondes como para... Para llevar audífonos Lo que pasa es bueno, yo no, no sentí nunca Con audífonos, producto tengo entendido Que, bueno, pues que no llegue exactamente exactamente Ayer. Yo acuerdome de... De un tío mío Un tío gualo mío eh, Pues la verdad que... Que, bueno, bastante apreciado Por mí, apreciado por mí Poco antes de... Él usaba audífonos, pero puede ser que, bueno, que, que depende, depende de la postura, depende del tal, que se más molestos que, que, lo que, que lo que ayudaban. Y de hecho eh, él tuvo... Bueno, murió de consumir el cáncer. Como tanta gente de la mi familia, no sé si, si a mí también. Yo lo intento una vez, eh, bueno, pues... Esa vez pudo esquivarlo, no, no le intentó con mucha fuerza, también es verdad. Entonces fue fácil de esquivar. Supongo que lo si hay más intentos, con el mío pa intentólo unas cuantas veces hasta que fue quien. ¿no? Con la mío tía también intentó unas cuantas veces hasta que... hasta que también fue quien a poder con ella. Con el, con el mío abuelo intentó una vez nada más y llevo ahí muchos años. Y no fue capaz de, ¿eh? de molestarlo, de, de, de acabar con la su fuerza, siendo unos pocos meses al final. Unos pocos meses al final que fue, bueno, pues prácticamente cuando fuimos conscientes. Y a decir, cuando fue consciente, no sé si fue consciente, si vos a ser consciente de alguna vez de lo que tenía. A veces pienso que sí. ¿eh? Estoy, estoy señerdoso porque van cumplirse dos años de, de aquello. ahora mismo estoy en los plenos dos años del, del sufrimiento atroz acuérdome exactamente a estos sobres más o menos de ahí exactamente dos años pues pues si no era el, el reloj ¿eh? lo que, que llevo ahora mismo una, una muñeca que que no me quité todavía vida de, desde aquel momento bueno me quitémelo, lo joder para ir la ducha, quitélo para ducharme, quitélo para para para trabajar en la huerta de alguna vez y tal, pero pero bueno no lo no lo quité. Oye, sabéis una cosa que respecto al reloj que me duele enormemente. No tiene sentido ninguno, no tiene ningún sentido. Vais a vais a verlo vosotros mismos que que no llegue que no llegue que tenga sentido, pero pero bueno. La cuestión de que, bueno, pues como y puso muchas veces en horror, porque bueno, tengo una cebolleta muy pequeñina, cuesta trabajo. Igual lo tenía unos dedos, unos manes grueses grueses seguramente callosos de y un poquitín sensibles de, de, de, de trabajar con burro toda la vida, ¿no? básicamente lo que hicieron tantos. tantos vuelos de los de los masos. Eh, la cuestión es que bueno, pues no llegara quien a no llegara quien no mover esa cebolleta... no llegara quien a tirar a dar a dar con ella. Entonces, muchas veces eh, ...pidíame que que muriera no reloj. y os digo, allá exactamente ...dos años, ¿eh? estos es mesores. No, no, sé exactamente si tres mesores, un poco antes, un poco después, pero pero estaba estaba poniendo y No, ni si, sí, cuido que sí que debía estar poniendo yendo lo pone reloj, con no hay dos años. Hay dos años exactamente, sí que sí hay dos años exactamente, pasa que sí, que también estaba, estaba haciendo yo una, con él ayudándolo a hacer una cosa que, que cuido que, que fue la primera vez en la que él fue consciente de que, de que ya no había nada que hacer. y pero bueno, no quiero yo marchar del discurso este del, del reloj me va a parecer es una chorrada una pijada pero a mí a mí doble mucho yo miré cuando cuando él morrió, pues pedí por favor la, a la mi abuela que, que si me daba el reloj el lo del, del mi abuelo porque no sé para mí era un sim, no sé si era un símbolo sí si que pero yo quería quería llevarlo conmigo Y, y yo quería que llevarlo conmigo y de me, pensaba que iba a darme la, la sensación ¿eh? cuando la pulsera que el miguelo estaba agarrándome estaba la muñeca la cuestión es que púnselo y, y noté esa sensación pero la, la pulsera quedaba muy grande el miguelo yo era un pedazo paisano ¿eh? y yo no, yo todo lo contrario, soy muy pequeñuco. La cuestión ye que que la pulsera quedaba enorme y escapaba metal. Fui a la relojería a a que me la acortasen un poquecillo. Pero pero dicho mel relojero que que no se podía que este tipo de de pulseres que no se podían quitar, que las mallas que son de estos que llevan varias posiciones para agrandales un pequeñeceles y incluso en la posición más pequeña me seguí quedando más grande y ofrecióme ponerme otra más pequeña y bueno acepté y, y joder no sé llevo llevo el reloj ¿no? pero pero esa sensación de del miocuello cayéndome en la muñeca no me volvió a, no lo volví a sentir supongo que también tiene la so parte positiva porque de esa manera bueno de la otra manera yo cuido que me hubiera costado mucho más pasar todo ese proceso de, de eso que llaman el duelo yo no sé cómo llamarlo pero una cosa bastante jodida hubiera me costado más de esta manera no me quedó más remedio que que se partame no sé si si para bien o para mal que se partame primero ¿Mm? Ya os digo no sé si para bien o para mal yo hubiera querido seguir seguir más ligado pero pero bueno es no. que Paz que no pudo ser. Y ¿no? qué curioso, y qué curioso, fue fue dos años, qué sé yo, si fue dos años hoy, fue dos años hasta ahora, fizo los dos años ayer, qué sé yo, no me acuerdo tampoco. Y era una tontería, <ríe> lo mismo da, dos años, qué más da un día arriba que un día abajo, y que más dan dos años que, que siete, con un año y cuatro meses y tres días, qué más da, joder, tampoco pasa nada, ¿no? Justo ahora ¿eh? que hubiera quedado también meter un, un rato de música de fondo, para pues ahí quedan silencio. Como llegué a esos dos años de, de mi Walu. Llegué a través de, de esos ataques que el cáncan el cáncer. ¿eh? perpetró contra tanta gente de la... de la mi familia. Yo seguro que lo llevo dentro. Seguro que yo lo llevo dentro, igual que tantos otros. Están los mis genes, lo no, no más profundo de, de cada una de los le, millones de, de células. ¿eh? Ahí metido... En, es, en, es, en, el, en el núcleo celular. ¿eh? En el núcleo celular, que tan, que están los cromosomas? que están los genes en cada...? En esos genes, en esos cromosomas, supongo que va ahí... El, ¿eh? El, la orden del, del cáncano, ¿eh? la orden del cáncer, que atacó tanto a la gente de la mi familia. Atacó también a aquel pechano que os decía, aquel, aquel tío huelo mío que llega que tan tan apreciado por mí, ¿eh? tan apreciado por mí, y, y que tuve la oportunidad de verlo. Los audífonos, los audífonos esos que él llevaba eh, molestaban y más que. más que lo ayudaban y, y no los ponía mucho sobre todo cuando estaba tumbado por lo visto, bueno, producían un pitío que que era bastante desagradable bastante cafeante entonces, pues, quitábolos y la última vez que lo vi como ya ya no salía de la, de la cama eh, ya no llevaba los audífonos ya no sentía nada yo decía cosas y él miraba para mí, no tengo muy claro ni siquiera que me... que me conociera ¿Mm? pero bueno él miraba miraba miraba para mí miraba para mí así en sentirme sin escucharme porque ya os digo que, que los audífonos también en visita no no están con él supongo que que más ¿eh? que va más eh, conservar esa función auditiva con la que el, muchos de nosotros nacemos y vivimos mucho tiempo, que puede resultar, eh, puede resultar cafiante de vez en cuando, sí o ¿eh? sí. Pero bueno, en la Sina, pues, pues igual vale la pena tenerla, vale la pena tenerla. Supongo que está allí una de tantas cosas que nada más cuando cuando la perdemos cuando somos conscientes de que existe la posibilidad de perderla y cuando empezamos a apreciarla un poquillo. Eh, yo, me, ...yo no, no llegue a lo mejor mismo la, pier, la pierdiera... Ni, ...ni tenga ningún viso de que vaya a perderse al 100%... ...no me va a eh. ...pero bueno, como tanta gente... ...según va haciendo... ...vamos haciendo viejos... Eh, ...mayores... Eh, ...no se tan han como para perderla de todo... ...pero bueno, eh, otros son más viejos que yo... ...lo que pasa es que no recibieron el, el bombardeo ese de, de, de... radiación, de partículas de radiación ionizante Claro, ¿no? entonces pues dura ellos, pues dura ellos un poco más. Aunque a mí ya os digo, eh, donde más me, me, me pueden afectar ya los cuellos y a la función, a la función visora, esa capacidad que tenemos para interpretar un, unas determinadas longitudes de onda de, de, la, de, la, de la radiación electromagnética, para interpretarles como. como el visible que, bueno, pues que nosotros percibimos interpretamos de una determinada manera y se para pa percibir una, una parte del una parte del mundo eh, para percibir un, un fenómeno una característica de los de los objetos del mundo una, una capacidad que es así que me ya vos lo dije la semana pasada jodería me especialmente jodería especialmente perder básicamente porque Soy, soy consciente, soy consciente de que, pues, una de las, po sí, de las pocas actividades placenteras eh, que sigo conservando en mi vida, y la de, la de, a lo mejor, eh, abstraerme un poquito precisamente de la, de la mi vida, vivir otras vidas. Al fin y al cabo, el guiar no deja de ser un poquillo eso, vivir otra cosa diferente de la, de la propia vida. por lo menos en los que, como ya en mío caso, nos gusta especialmente el leer ficción, llegue que no me guste también el leer ensayo y leer realidad, por supuesto que sí, pero bueno, digamos que la, la proporción igual llega de 10 a 1, ¿eh? sin exagerar, igual de guapamente de, de 10 a 1, de cada 10 noveles que, que el leo, pues el a lo mejor también un ensayo sobre de, algún, de algún tema, ¿eh? disfruto los igualmente dame las dos cosas disfruto les disfruto igual pero bueno hay los que hay los que son más de ensayo y hay los que somos más de somos más de novelas somos más de ficción y eso sí me jodería sí me jodería dejar de disfrutar de ese pequeño placer que me queda y un pequeño placer en el que cuando no existe ninguna otra posibilidad ninguna otra ninguna otra fuente de, de, de estimulación que me pueda resultar placentera pues siempre acabo tirando de ella y, y no me defraudo, no me defraudo nunca eh, esos días no en los que bueno, pues vivo en la soledad ya sabéis que a mí, préstame la de Dios ¿eh? y encanta me encontrarlo muchas veces y eso también me resulta extremadamente placentero de hecho de estar con más de compartir con otras personas. Cada hay días que son un no ser, Non no ser. En mi caso muchos días, bastantes días. Y en esos días pues pues echemos un hábito eh de alguna de alguna cosa. También es verdad que con esto de la lectura pues una cosa que no tiene mucho sentido, que llegue yo en casa no puedo un polier Ya lo sé, que no tiene sentido. ¿eh? Hay gente que te dice eso. Ah, yo no puedo llevar en el tren. Yo no puedo ir en, en el autocar y tal. Yo puedo llevar perfectamente en el tren y en el autocar. Tengo ya bueno, una locura, pero yo tengo pillado un autobús que tarda más que otro autobús. ...pa' más tiempo yendo... O sea, ...al final me llevamos al, al mismo sitio... ...pero si uno tarda media hora... ...el otro tarda una hora entera... ...pues yo coño el que tarda una hora entera... para estar más tiempo yendo en el autobús... Eh, ...puedo ir en... ...yo qué sé... ...pues si, si estoy en un sitio que... ...en una cafetería, en un bar... ...o en cualquier otro sitio que haya... ...mucha gente, mucho ruido... ...yo, yo igual las traigo me... ...las eh, traigo me... Eh, ...pero por embargo en casa... donde cualquiera pues está pues, justo está pues en al y tal yo no sé qué no sé qué ya sé que es una locura, pero yo tengo en verano eh, cuando fue buen tiempo tengo pasado de casa eh, salido a la calle a buscar un banco un banco cualquiera eh, y si llega de noche en base una farola a poder ser para poder llegar Sí, ya lo sé, una locura pero bueno, que aún tenemos las nuestras manías y, y yo más que ninguno, que por soy miserable. <risa> Tenía que ponerme también el maniático de pelle, no un, un tarea de más. ¿eh? Los, que, los que me, me conocen en, en persona, ¿eh? Eh, conocen a, conocen a, al, al hardware, pero bueno, al fin y al cabo, no deseamos de, de compartir, de compartir mucho. Eh, seguramente te han acuerdo en... En, en incluir el, el apellido esimaniático ponerlo ¿eh? ponerlo en, también te, entre los entre los míos entre los míos apellidos entre los míos títulos nobiliarios <risa> vamos a decirlo así el marqués de la manía el noble ¿eh? de el conde de la nevada y el marqués de la manía el el archiduque de la miseria sí vamos a vamos a decirlo vamos a decirlo así ¿no? Pero bueno, la cuestión ya que pasa en son dos. Mirai, ayer ayer nubieu, aparte de que ayer era fiesta, ayer era el día de la de la española, Prostitución, Constitución, no me gusta, ve, pero mirai, no debería decirlo porque no hay ningún motivo para para para para equiparar la la prostitución con la con la Constitución. La prostitución, es verdad que bueno, pues, lo mismo puede referirse a un oficio muy digno, ¿eh? puede gustarnos más o menos, y que seguramente filosófica y moralmente tiene esos, bueno, pues muy diferentes apreciaciones según la persona y según el punto de vista en, del que, en el que se mire, por referirse a eso, o por referirse también a, a, a un mundo sordido, indigno, Eh, en el que se, se anula la dignidad de, de algunas personas a cambio de, de supuestamente de ellos placer a otros ¿eh? no sé. digamos que tiene esos esos dos eh, dos puntos de vista la cara de la cruz eh, la constitución yo creo que, que no tiene cara ninguna yeta cruz bueno básicamente bueno a, a ver puedes decir oh, no no es que la constitución lo que pasa es eh, que no se cumple Bueno, yo, a ver, sí, personalmente la verdad es que tengo que reconocer que yo soy de los pocos que, de los pocos pienso yo, ¿eh? Igual me, me sorprendo si la gente me dice, pero bueno, yo cuido con mucha gente, no leyó la Constitución. Yo soy así una de friki, el yeila, ¿eh? Entonces como el yeila de la Constitución, pues tengo que reconocer que, que sí, que es verdad, que tienen cosas interesantes, ¿no? Y que se se cumpliera, pues casi ya era un mal menor, ¿eh? las cosas que, que no presten, pero dije que para arriba las cosas buenas, curiosas que tienen son las que están ahí no se cumplen, y, y lo peor no llegue que no se cumplan, lo peor llegue que dices, no se cumple y dicen, bueno hombre, joder, y que eso, a ver, está ahí puesto como un deseo y una buena intención, no yo por cumplirse, entonces qué lo ponen, <risa> ¿Eh? Sí, si porque pone que toda la gente tiene derecho a ¿eh? al trabajo, si sigue es mentira, ¿eh? ¿Eh? o si, o si eso no no hay intención de que de que se cumpla, pues, Joder, pues, pues oye, ¿eh? no sé qué pues parece a vosotros, pero a mí parece me parece tremendamente, tremendamente indigno, pero bueno, bueno, eh, a ver, perdón, y que estoy aquí algo ahora mismo, claro, eh, no me di cuenta de esta historia, a ver, la cuestión ya que mmm, como perdón esto hay un a ver vamos a dar aquí a ver qué pasa y que como como el teclado no furula ¿eh? pues de cara a, a actualizar la, la la página cuando se va porque si el, el chat este de Radio Cook tiene una cosa que si estás un tiempo en sin en sin meter nada en él échate ¿eh? entonces yo con todo furula el teclado sencillamente calcula la tecla F 5 y vuelve Pero claro, con un teclado, no pasa nada, ya, ya encontré manera de, de, volver a, de volver a él. Pues que estaba hablando yo de la, de la constitución española, que al fin al cabo no sé yo si tendría. ¿Tiene sentido decir una prostitución, hacer esa, esa broma de constitución, prostitución, tal? Bueno, no lo sé. No lo sé, pero bueno, tampoco llegué el tema en el que yo esta noche quería quería meterme. ¿eh? No llegué el tema esta noche. Sencillamente quería decirlo porque. porque estaba, estábamos de fiesta. ¿eh? Lo mismo podría decir que mañana llega la Inmaculada concepción. ¿eh? Eh, mañana celebrase que una mujer parió en sin haber follado primero. Eh, sencillamente una una una predicción temporal. Es decir, hoy hoy no sé si se si, si dará el caso, pero pues, podría darse perfectamente el caso de una inseminación artificial y que y que pariera después una quedará preñada no mujer sin haber follado puede pasar pero perfectamente y abundantemente no sé si será el caso que ninguna que haya dado alguna de alguna madre a través de inseminación artificial que que se llavechen que no follara nunca pero bueno podría darse perfectamente sencillamente lo de la lo de la bechen maría esta fue un caso de anticipación De anticipación científica Yo como aficionado que soy a, a la novela de anticipación Precisamente, la ciencia ficción La anticipación, la cifi ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues No puedo dejar de ver En en eso en ese relato bíblico ¿eh? pues, pues una Una ficción científica una, una, una historia de anticipación Al fin y al cabo Viene a, viene a ser eso Pues que ya os digo, que es ese problema En cuenta de de cayero y yo esto después del día de la Constitución prostitución hubiera cayero en el día de la de la Inmaculada Concesión pues yo estaría soltando baballajes de referirse a la Inmaculada a la Concesión de la de la pero como cae después de de soltando baballajes a cuenta de a cuenta de sistema más más laico más tal sencillamente la cuestión es que ayer fue fiesta, ¿eh? una fiesta nacional la que en principio estaba estaba todo cerrado, ¿eh? estaba todo cerrado eh, y pa y pa arriba llovía y hacía frío, hacía ¿eh? bastante frío. ¿Qué yo lo que pasa, a ver yo por supuesto ayer como tantas otras veces estaba absolutamente solo. ¿eh? absolutamente solo y pues no tenía absolutamente nada que hacer no podía bañar a la cuarta no podía me quitaba pero bueno oye va lloviendo y facendo frío pues no apetece Tampoco, a ver, nadie me quitaba de salir por ahí a caminar, no sería la primera vez que, que salgo a caminar lloviendo y fue haciendo frío Pero bueno, tampoco muchas, ¿eh? y según voy avanzando en edad, pues pues menos tiempo no, Según voy avanzando en edad y volvi, volviéndome más y más miserable, ¿eh? también, también oye, esa esa parte ya importante Bueno, la cuestión ya que no podía, yo era un día de esos que no tenía otra cosa que hacer, que a lo mejor, pues ponerme a ayer. Ahora mismo de fecha estoy leyendo una novela de, de Dan Simmons sabéis de sobra los que teáis de sentir esto la... ...la admiración que yo siento por, por Dan Simos... ...y ¿sí? verdadera veneración lo que siento yo por Dan Simos... ...yo, yo como en el pueblo de amanezco no es poco... ...que sentían verdadera veneración por, por Fulner... ¿eh? ...pasión por Fulner... ...bueno pues yo lo que siento yo he pasión por, por Dan Simos... ...bueno por pues algunas cosas de Dan Simos... ...porque tengo también el de alguna novela de Dan Simos... ...es decir vaya puta mierda... <risa> ...pero bueno, bueno no, tanto como vaya puta mierda no... la verdad que todavía no topé ninguna de Dansemos que me, delus, me, me desilusionase tanto como de alguna de Brian Aldis, por cierto, bueno Bryan Aldis ya morrió, ya no puedo meter el dedo en el cuello, pero pues si no tenía pensado que si algún día llegaba a conocerlo tenía que meter el, el dedo, el de en el cuello por por facerme, por facerme eso ¿eh? Si no leísteis enemigos del sistema un mundo devastado, no los lleáis no los, llegáis, no los porque, a ver, para ponerse de mala hostia, vale más la pena no llegarlos. Tengo un caso criptozoico, todavía sin llegar, mi humedad, mi humedad. Aunque bueno, reconozco que, que, que la su colección de relatos y, y, y galaxias como granos de arena son de las mejores cosas que leí nunca, ¿Mm? sobre todo dentro de este género, pero pero bueno, como también un mundo devastado y en amigos del sistema son de las peores cosas que nunca, bueno, no sé. Bueno, en el caso de Simmons esto no pasa, ¿eh? cosas infinitamente mayores que Galaxias somos las de Arena, incluso mayores. La serie de Hyperion, pues, mi es lo más, después pues, de alguna que ni funifa ¿eh? no tan chunga como es que os pues, digo de brian aldis pero bueno que que ni funifa el caso llega ahora te voy leyendo una eh, entonces pues, eh, el terror no es exactamente no exactamente una novela ni de ciencia ficción ni de fantasía ni de napolestilo estilo es más bien casi una novela histórica me mete el mete de ese mes en cuando el toque de el toque de, de lo fantástico pero bueno, muy, muy, de una manera muy leve, ¿eh? de una manera muy leve, básicamente y una novela histórica eh, eh, en la que se refleja pues, un fecho histórico real, que fue una, una expedición del, del Servicio de Descubrimientos Británicos, eh, fecha en 1845, un par de, de buques partieron de Groenlandia, co con la intención de encontrar de, el paso del noroeste, en el del polo norte, Y, bueno, pues este y el relato de cómo esos buques se perdieron, quedaron una en el Xelu... Eh, y los dos tripulantes fueron muriendo uno tras otro por la por frío, la fama, el escorbuto... Eh, cosas agradables en, en general. Ahora tienen una parte que, que hay unos que están comiendo, o sea... Que están matando a gente para comela. Eh, bueno, cosas interesantes, ¿no? Al <ríe> fin y al cabo. Bueno, pues la cuestión es que... Eh, bueno, pues ayer... apetecía me apetecía leer una novela básicamente porque no tenía ninguna otra cosa placentera que hacer y sabía que bueno porque seguramente seguramente eso de iba de iba a producirme de algún tipo de, de algún tipo de placer ¿eh? de algún tipo de placer bueno pues entonces eh, como yo soy extremadamente maniático y no podía leer en casa y bueno pues hacía bastante frío con lo que Hacía frío y llovía, con lo que tampoco podía sentar en un banco una... la calle. Otra posibilidad que, que exploto muchas veces, normalmente hoy, pues en antes de, de venir por la emisora estaba haciendo eso, y la de meterme en un centro social, en una biblioteca, y el día era ahí... que yo lo que pasa, coño que ayer y que como os digo que ayer era el día de la de la prostitución española, de la Constitución. ¿Eh? Pues entonces estaba todo cerrado, bibliotecas y centros sociales incluidos, y dije yo, joder, qué fallo. Y entonces, de repente, eh, Sale de dar un paseo por ahí, al frío y a la lluvia, pero bueno, un poquillo de paseo por la ciudad, y de repente me pasó una cosa. Digo, bueno, pues ahora que soy un asalariado de mierda, pues, pues tengo perros. Podría meterme en una, en una cafetería, ¿no? ¿Eh? Un bar. ...podía pedir algo para pa consumir... ...algún tipo de, de consumición... Y, ...y podía sentar una, ¿eh? una mesa ayer tranquilamente... ...a mí el ruido no me, no me estorba para ayer, ya os lo digo... ...y bueno, pues en una cafetería, en un bar... Estaría, ...estaría calentín... ...claro, pasa que por supuesto... yo nunca hice eso uno porque mira yo me a un a un bar solo una cafetería solo a mí siempre me ha parecido algo repelente nunca me nunca me ha parecido siempre me tengo un sitio tomar un café café u otra cosa yo solo ya pues digo me presta meter con xente consciente y por otro lado Nunca entendí eso de gastar por gastar. Qué ganas tenía yo ayer por la tarde de, de tomar un café con leche. Pues en realidad muy pocas. En realidad, pues, pues casi, casi ninguna, podríamos decir. ¿Eh? Entonces tenía sentido que tenía sentido que yo me metiera a un, a un bar ayer. A Pues no sé Pero el caso yo es que metíme Metíme en una cafetería casi Vé esto en, en, en sin pensar Sencillamente en una cafetería eh, metíme, metíme ahí joder, Y Y joder, No sé Pedí un, un café con leche ¿Eh? Encima que ese miserable ¿eh? Para pedir un café con leche Y pedílo Mediano ¿Eh? que vosotros joder tampoco tampoco lleva tanto no sí no sé si lleva tanto no lleva tanto pero en cuenta de pedir un, un café con, con leche normal uno más grande ¿eh? un, un poquillín más caro Cajo en la ley ¿Eh? ¿Qué, qué sentido tiene qué sentido tiene eso ¿Eh? tiene o no lo tiene eh, joder bueno el caso ya que lo hice ¿eh? El caso es que hice esa, esa chorrada de sencillamente pedir un café, no, no tenía ninguna gana de café, pero pedí un. pedí un café, ¿eh? pedí un café, bueno pues pues tomélo, sí, al final acabé tomándolo, pero bueno, tuve dos horas yendo caliente, yo allí solo, tal. Eh, pues, supongo que.. al fin y al cabo pues pues una miseria, ¿no? Sí. Pequeña miseria, un pequeño miserable. Ya la miseria de la de las hermanas esta, ¿eh? El día ya, ya ser tan tan tan tan incoherente de ser capaz de de, de gastar perres sin, sin pensar para hacer algo tan ¿eh? La verdad que la verdad que no lo sé <ríe> tengo idea Supermercado has crecido con Coca-Cola sin problemas. Sin problemas. anedonia sigue siendo radio cuca la radio libre de a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través del www.org ¿eh? todo eso sigue 21 y son las 21 y 49 minutos de la noche del 7 de avión del año 2017 sigue eh, esa fecha esa misma hora o o bueno, o está cerquina, eh, yo puedo tu directo, si estás eh, si en un momento posterior, y puedo diferido, que puede estar, pues estar sintiéndolo también a través de la emisión de la radio, eh, en analógico, o bien en digital, o puede estar sintiéndolo a través del repositorio donde yo pongo estos podcast, eh, el archivo.org. ...en esta noche que estoy dedicándola... ...a hablar de, de... algunas miserias... ¿eh? ...de algunas, de, de algunas miserias... ...yo curioso, esto iba a ser una sección... para acabo siendo... ...casi el programa entero... ...casi no, eh, no sé si acabará siendo el programa entero... ...porque de mano dice que, que... ...esta semana... ¿eh? ...que quería contar no una miseria... ...sino, sino dos miserias... ...porque bueno, pues... ...parecen unas miserias tan... ...tan increíblemente grandes... Que, que me parece que el mío deber y eh, de compartir es con toda la gente que, que siente este programa porque a lo mejor oye pues a mi preocupación hasta cierto punto que que bueno pues que la gente que, que siente esto pueda pueda tener una idea equivocada de mí, como bueno pues que soy una una persona eh, Por mucho que yo diga que ta, va, va, seguro que al final estoy íntegro y esto, no, no, que va, que va. O sea, cuando digo que soy miserable, Y que soy muy miserable, mucho, ¿eh? Y cada día que pasa, ¿eh? estos diez añinos que fueron tirando, pues cada día que pasa un poquitín más, un poquitín más, más todavía. Voy a contaros, voy a contaros, tengo muy, mucho interés en, en contaros la, la segunda serie del día, que también tiene, bueno, pues tiene bastante que ver. con bueno pues uno de esos pequeños placeres que yo todavía todavía sigo sigo sintiendo de vez en cuando yo pues dice incluso por decir esta noche hay un pedazo que uno de los dice por muchas veces de todas maneras uno de los placeres que yo sigo sigo manteniendo y es de de caminar también caminar y bueno pues una cosa muy muy prestosa Eh, no sé exactamente por qué motivo, pero el hecho de mantener esa actividad no es sencillamente por la actividad física, porque entonces también podía atraerme otro tipo de actividad física, que bueno, ahora que lo pienso si me, traen, si me atraen otros tipos de actividad física, porque también me presto mucho andar en bicicleta, si bien cada vez ando menos, préstame mucho también nadar si bien tengo nadado mucho más de lo que de lo que nado hoy en día y, y la cuestión es que caminar aunque me presta mucho también tengo caminado mucho más de lo que de lo que camino hoy en día eh, una de las cosas que ahora hoy en día he hecho más de menos por el hecho de ser un puto salario de mierda y el, el fecho de poder un día acoger sencillamente y y dedicarlo a, a caminar, a ir de aquí para allá. Caminar tanto por los senderos, por las ...peles por los peles como callejar, por los por carreteres, incluso por les de de alguna ciudad. Ya vos que muchas veces que otro pasatiempo que a mí me me muchísimo y me me echo una mano para para subir el ánimo y he, coger desplazarme a a la ciudad de Aliau, y echar el día calliando, calliando por la ciudad, cosa que también hago muchas veces por aquí, pero pío. Lo que pasa que bueno, tengo la más vista y ya no enluye, no enluye lo mismo, pero bueno sigue siendo prestoso. Y por supuesto muchas veces callear por fuera, ir a ir a sitios, de al monte aquí alrededor de Ubiu, o ir por les carreteruques aquí alrededor de Ubiu. Ese día lle uno dos... uno de los grandes pequeños placeres que me, que me puedo permitir es que me podía permitir muchas veces y que ahora precisamente por ser un asalariado de mierda, no puedo permitiérmelo. ¿Mm? Acuérdame, acuérdame muchas veces del amigo, el de, el de la pula ¿Eh? que ella que se entienda, supongo que, que sentirá también este Poscas eh, ya me lo, lo saber si lo, si lo siente. Eh, Al me mucho de él porque de alguna que otra vez teníamos tuvimos ahí años la discusión De, de si decirles perros dan o no dan la felicidad él estaba empeñado en decir que no los perros que no dan la felicidad yo también decía que, que, que, que por supuesto que no la dan que y tontería decir que la dan lo que fue es comprarla sabes perros compras felicidad hoy en día sigo pensando ¿vale? sigo pensando que hombre que los perros vaya que se compre vaya que se compre felicidad Pero también es verdad que bueno, pues soy más consciente que no necesariamente ¿eh? consiguen, consiguen comprarla bueno, pues con toda la facilidad eh, de vía. O, bueno, o por lo menos yo ahora mismo tengo una, o gano una cantidad de, de perres que no me, no me llegan a bondo como para pa comprar felicidad. Porque a mí precisamente lo que más me prestaría ahora mismo no sería tener... ...tener ese trabajo, solo aleo que me da perres... ...sería tener tiempo para poder ir a... ...poder ir a calellar... ...ahora no tengo ese tiempo para, para poder ir a calellar... ¿Eh? ...ahora... Pues, esos pequeños... ...ahora entiendo un poqueñín también... ...a la... ...entiendo que no un comparto... ¿eh? ...a la gente que... ...que de siempre... ...bueno pues... ...tuvo perres y que para ellos lo normal... ...y tener una... ...más menos perres... ...una cantidad mayor o menor... ...a final de mes... Y, ...y a cambio de eso... ...pues no tener nunca... ...nunca tiempo... Eh, ...a mí antes... ...llamaba mucho la atención... ...es personas que... ...que de repente pues venía un fin de semana... largo de estos que ya me convertí... ...que viene ahora... ...que, que van tres días seguidos... ...o, o agarraban vacaciones... ...y, y marchaban a casa de Dios... ...o eh, alquilaban un... Un viaje organizado, y yo decía, joder, pero con la de cosas que pueden hacerse. Claro, la de cosas que pueden hacerse cuando tienes tiempo para hacerles. Cuando no tienes tiempo para hacerles, ya no lleguen un esfregue. Así que, que a lo mejor, si nunca pudiste, pudiste hacerlo, ¿eh? a lo mejor ni siquiera ya es consciente de la posibilidad de, ¿eh? de que eso exista. No deje de ser un poquitín como, ¿eh? metafóricamente, como eso de la. ...de la neolingua... ...de la que falaba... ...el mi amigo, yo Orwell ...amigo de mierda, no conozco de nada... ...pero bueno, oye... ¿eh? Eh, el, ...el autor de sí, ...de esa grandísima novela... ...que a mí tanto me presta... ¿eh? ...desde 1974... ...ahí hablaba de la... ...de la neolingua... ...la lengua cada vez más sencilla... ...por una cosa, porque si era cada vez más sencilla... ...y cada vez tenía menos términos... Eh, ...les personas... Serían capaces de pensar en menos cosas pues Sencillamente si no existía la, la palabra rebelión No iba a existir la idea de la rebelión Ninguna persona, ningún organismo Podría imaginar una rebelión Porque sencillamente no tenía No tenía los ladrillos para construir la idea de la rebelión Supongo que una persona cuando nunca pudo Nunca tuvo la oportunidad de, de experimentar Una cosa, pues en este caso tan sencilla como, como echar a callear un día, sencillamente callear para arriba y para abrirse un día eh, sin más, ¿eh? porque él levantó y, y apeteció. Y cuando una persona nunca tuvo la oportunidad de hacer eso, a lo mejor sencillamente y incapaz ni tan siquiera de imaginarlo. ¿Mm? A lo mejor ya incapaz ni tan siquiera de, de, de imaginar el, el placer que puede sentirse ante de algo tan sencillo como eso. Mira, yo hay hay muchos años, otra temporada en aquella era también un salario de mierda. lo que pasa que bueno, yo antes solía ser salario de mierda ese mes en cuando, pero siempre con con fin de condena, fin de condena fijo, fecha a fecha fija, no como ahora que ya bueno, pues no hay nada seguro, no hay Eh, eh, y otra persona lo mejor angustiaría que, que se acabara eh, a mí yo como soy miserable lo que me gusta y que, que continúe eh, la posibilidad de que esto siga siendo así que, bueno, en fin, bueno, eh, de, cuidadín, de todas maneras eh, soy perfectamente consciente de que eh, de que como un poquitín como lo que decían antes de, de perder el ojío que una cosa allí decir que guapo sería perder el eh, cuando lo tienes, ¿eh? cuando lo tienes, y cuando tienes en pues quitarlo poniendo unos, unos tapones, ¿eh? metes unos tapones ahí por el canal auditivo y dejes de tener oillo, pero cualquier la cuestión, que entonces puedes quitarlos cuando quieres. A lo mejor y ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? una cosa similar esto de, de, del trabajo a salario de mierda, Que, que a lo mayor yo puedo especializar el tabellos a las de mierda porque ahora mismo lo tengo que tampoco llegue cuando no tenía dijera otra cosa distinta, ¿no? yo, aunque estoy de acuerdo con esa frase de, de la polla récord del Cantarines y de no disfrutamos el paro, disfrutamos trabajando y es la puta verdad, disfrutar no llegue que se disfrute de ninguna de las dos maneras eh, bueno, pues, oye yo quisiera más estar en sin en falta de de trabajar que que trabajando no pero bueno soy también consciente de que si bien yo ahora tengo y y no disfruto teniéndolo podría deixar de tenerlo cuando me dé la gana mañana mismo si quisiera podría no ir pero que no lo tiene Eh, no llegue mañana el que no disfruta porque está en el paro. No llega mañana pueda cambiar esa situación por la, por la mía ¿no? eh, Y es diferente y es diferente eh, La mía situación es distinta porque yo tengo más controlabilidad que la otra persona Pero bueno, disfrutar no disfrutamos ningún de, de los dos Una a una manera y, y otra a otra Pero bueno, en resumen, lo que vos quería decir Que para mí lleve un placer muy grande el, el caminar al corto me hay, hay años, hay tiempo bueno, hay años y tampoco hay tanto tiempo cuando, bueno, pues eh, yo disfrutaba enormemente cuando yo era capaz de, de, de vivir con menos y cuando conseguía vivir con todavía un poquito menos y encontraba otro otra necesidad creada, otro gasto superfluo era Sentía una especie de, de felicidad por dentro Pues el fecho de ver Que por ejemplo un día Que, que hiciera frío y, y lloviera y estas cosas Que la gente se sentía Obligado a Bueno pues A agarrar un autobús O, o de algo así Para eh, pa, pa intentar Protegerse de eso A mí no el fecho de por la calle de Miami a lo pasar un poco frío que que a lo mejor tuviera que ir un poco más de prisa precisamente para para para intentar intentar pelear contra contra ese frío ese fecho el fecho de llegar a casa de tirar toda la ropa de secarme de ponerme ropa seco es decir joder mira no hace falta no hace falta gastar no fa falta agarrar un autobús no fa falta estas coses no hace falta Bueno, pues, para que veáis lo extremadamente miserable que puede llegar a ser. Y lo extremadamente miserable que está haciendo ser el, el trabajo asalariado. Hoy salí de trabajar. Llovía, hacía frío. Y yo sencillamente me dispuse tan tranquilo a, a ir para casa como... como siempre ¿eh? qué pasa por el frío llueve y pero bueno iba yo leyendo para casa y pasé por delante en una parada el autobús y de repente de nuevo por marchar Venga. si este autobús que pasa por aquí pasa por cerca la, la mi casa también me y entonces claro si lo cogiera ¿eh? pues entonces es nun... no me embollaba y, y, y no pasaba frío. Y entonces llegaba en antes a casa y, y podía comer en antes, que, que bueno, pues que ahora mismo pues pues tengo también de algo de, de algo de fame. ¿eh? Podría coger el autobús, pero bueno, es una cosa totalmente superflua. Eh macetu, eh, perdona que fago que un inciso, Dice Tengo que dejarte de escucharte... Me presto mucho escucharte... Un saludo... Hasta la próxima... Un saludo Macetu... Venga... Eh, hasta la semana que viene... No te preocupes... Tampoco voy a decir nada... Especialmente interesante... ¿eh? Falar por falar... Yo lo que estamos aquí... Tú tranquilo... Que no pierdes... No pierdes nada... Nada asigna... Que vaya a ser muy... Muy interesante... Pues que... Pues que esto que vos decía yo... ...de repente tuve ese pensamiento asqueroso... de decir... ahora tengo perros para pa agarrarlo si quiero... ...¿eh?... Tal llegar? ...pone ahí que falten dos minutos para que llegue... ...pues... ...pues mirad... ...fui tan increíblemente... ...miserable... ...¿eh?... ...que... ...que agarré el... ...el autobús... Esperé. subir al autobús y agarrar